Begiatara Kaixo, kaixo, kaixo, hemen gaude Irola kalean saio berri batetan onde Torriaga hemen ingurura gerturatzen ari den jendea, bueno, gente giti egidatan, paso egiten dutenak, erronda kaletik Esta, ergati, pues ori, la egiten, esta. Bye. Como todos los años aquí estamos en la Erridenda Y bueno, pues haremos un programita aquí Que pasarán diferentes personas de diferentes colectivos A ponernos un poco al día y hacer un repaso de, de todo el año Correcto, van a pasar un montón de colectivos Y vamos a estar hasta las 8 haciendo este programita en directo Aquí en Erridenda, en Sirica, en Que está en Ronda Y tenemos un montón de colectivos Pues, ¿Quiénes van a pasar hoy por aquí? Pues mira, por ejemplo van a pasar de DT Banaketak, Kincha Susena Tendremos también a B de Z Women de Fenroyaban Y luga que agenda, no? A ver, vamos a mirar un poco el guión que tenemos aquí, como si nos escape a alguien, la estamos liando. Eso es, a continuación eh, entrevistaremos aquí a compa de BDZ, luego escucharemos un poquito de música eh, y luego vendrá el compañero de Quinta Susana también a ponernos un poquito al día sobre Quinta Susana. Woman de Enrollava pasará antes que Quinta ah, Susana, pero sí, perdón, sí. El Y nada, luego tendremos eh, las compras de Lubaki Agenda, eh, después a DET y ya nos despediremos con ellos. ¡Oso hondo! Pues va a estar fantástico. Ya sabéis, eh, pasados por eh, la R y Denda. Además, eh, hoy es miércoles, pues pasado mañana es el último día para poder venir aquí, eh, venir a Tutser, Daucaten, Heracus, Leyó, Topaguné. Así que bueno, pues eh, ya las compras de Navidad se supone que están hechas, pero no importa. Siempre es un buen momento para venir a hacer un poquito de apoyo a los colectivos. Bueno, también recordaros que es el 11 aniversario de Rrienda que ya son 10 años aquí todos los meses de diciembre eh, con el material de los colectivos aquí expuestos y nada pues eso animarnos sabemos por aquí por Ronda. Osondo, bueno, pues es anda coa música Purcho Bat eta laster bueltatzen gara, lenego irkarrisketatuarekin eta badakizu erola irratia entzut desaudete 107.post. iso, hemen segitzen dugu irola erratia entzuten zaudete eundazazpi.bost eta esan bezala irola kaldean bat egiten gara zuzen-zuzenean zuzen-zuzenean gaur eguaztenean, igual errepikapen bat entzuten zaudete, baya bueno, orain, eguazten honetan oraintxe bertan zuzen-zuzenean ari gara irratsaio egiten, zirika herrigunean dagoen, erri dendatik eta bueno, pues erri dendara e, e, materiala ekartzen duten hainbat e, kolektibo lagun e, e, gombidatu ditugu garkasai horako eta lehenengo e, elkarrizketatu izango dugu haietako bat inzuzen ere, BDZ eh, plataformako, ekimeneko, proiektuko kide bat, pa, kaixo peio, ondot horri eskarrik asko? Kaixo, arratzaldeon eskarrik asko gombiak penagatik. Arratzaldeon bai, eskarrik asko zuri, etortze agatik. Zertxiste <gülüyor> <gülüyor> txarrekia, ez da. <gülüyor> Debatergure <gülüyor> bihotzutan efetibamente. E, esan dut, BDZ, plataforma ekimena proiektua, bueno, a ver, zer da B, zer da D, zer da Z, eta zer da, Hau, plataforma bat, ekimen bat, kontatu apurtxu bat. Bueno, ba, Ba, izatez BDS-eta da nazioarteko kanpaina bat, palestinatik bertatik zuzentzen e, dena ba, e, mundu maiako palestinar herriarekiko elkartasuna ba, bideratzeko eta gugara bizkaiko bds taldea. taldea zigleke e, galdetuzun bezala, esan nahi dute ba, Israelgo estatuan aurkako boikota B dezinbertsioa, de, eh? eta zigorrak, zeta, ez? Eh? Orduan, eh, bueno, ba, nazioarteko kanpaina honek eh, pizkatu oinarria dauka, ba, Ego Afrikan eman zena par kontrako nazioarteko kanpaina horretan, eta, ba, bueno, eh, esan bezala, ba, da, palestinarekiko internazionalismo egiteko modu bat, eh, bertatik eskatzen diguten ari, erantzunez, ez? Eh? E, boikota, dezinbertsioak, eta, eta e, zigorrak, zantzioak, erdenez? Mm -hmm horia. E, baina zer arlo politikoan, arlo ekonomikoan edo, edo ze arlota nain zuzen, edo, modu integralago batean. Bueno, arlo guztietan, ez eh? alde batetik bai eh dezinbertsioak eta zigorrak eskatzen dira normalean eh ba Israelgo estatuarekin edo sionismoarekin eta bere plan genocidarekin e, ba bat egiten duten eh enpresen aurka edo e, hori boikota, desinbertsio eta zigorrak baina baita salatzen dira, ba hori, es irralgo estatuarekiko e, elkartasun edo laguntasun adierazpen guztiak, izan enpresarialak edo ekonomikoak, izan instituzionalak, izan incluso herrikoiak kasu batzuetan, es. Bai, dula urte batzuk egin genuen berbazuta bideo erratsaio batetan eta bebai arlo kulturalean ere badagoela hor bai. asko, pues Kirollak, eta bueno, hemen Sabalduzuten hotella eta bar, mm -hmm. bueno, hor ere ar, asko dagoela lantzeko. Bai, bai, azkenean Israelek badu kaulan mundu mailan bere irudia suritzeko estrategia bat, ba hori es bizitzako arlo guztiak ikutzen dituena eta hori ikusi aipatutako guzties gain, ba baita ere oso importantea da boikota akademikoa, unibertsitate mailan eta eta bar. Eta segatik da garrantzitsua e, Bizkaian e, kanpaina honen talde bat egitea, segatik Euskal Herrian ere hau jorratu? Ba, bueno, e, historikoki Euskal Herrian e, <coughs> elkartasunan diagondelako palestinarekiko, baita palestinatik Euskal Herriarekiko elkartasuna ba, esan guratxua izan da. Eta, bueno, segatik garrantzitsua, ba, bueno, pues, munduko e, herri zapalduak, ba, elkaren artean e, alik eta... E, modu bateratuenean borroka e, borrokagin behar dugulako, bai e, gure kiede herrien eta bai gure gatik, ez? Ez mm hori -hmm. bakarrik, e, imaginatzen dute Euskal Herrian ere, badagoela nentzunkizunen bat, talde e, bueno, burbesiatik estatutik, kapitaletik ere, egoten direlako mugimendu batzuk ez tal? Bai, klaro, horregatik da esinbesteko eta lengo galderari e, ba, bueno, erantzunez ere, horregatik da esinbesteko hemen e, bedez eta talde bate egotea, azken fin, ean, ba, Euskal Herrian nere bada euskagulako eh, adierazpen nahiko txo o, bauriezi onismo arekiko eh, laguntasunarenak edo es pues, eh, oriarlo instituzionaldean baur eikusten ikustenari gara zelan eh, bai bilbo maian eh, udala baina baita diputatzen eh, foru aldun dia, eta e, jaurlaritza, ari direla gero eta gehiago Israelgo estatuarekiko, eta Israelgo enpresekiko, harremanak ba, sustatzen, e, bertako enpresak eta ona karriz, e, turismo arloan ere, ba, turismo Israeldarra edo erakarriz, eta bar, eta e, parkatu hastu zate, aldean beste Oixe, parka. Hoxe, eh, hemen badaudela erantzuleak, eta badatela proiektuak, eta bar, bai, bauri, eta gero en presa maian eta, pues, eh, adirazpenak eh, gero eta eh, esanguratxoak dira, ez, ba, Bilbon bertan bai ezaguna da, ba, zelane nix kate Israel zabaldu zuen luxuzko hotel haue Bilboko alde zarrean, orain ez dute izenago horatzen, baina kalean ere beste hotel bat zabaldu dute justo nix aurrean eta jabe berdinena da, eta gero orain geien lantzen ari garen kasua da kaf eh, trenbide enpresarena. Hai, baiago gau trenaren aldeala. Eh, depende ze tren <risa> Gausa guzti abizala Ez gaude abiatura Niko trenaren alde Por supuesto <risa> Eta ez gaude Ekafe Que eh, Palestinarre okupa, Ilegalki okupatuko lurretan eh, Pues egiten eh, ari Entren horren alde Hain zuzen ere eh, Iruneko Bueno Irunen egoitza daukan eh, Kaf enpresa dabil egiten orduan Tren Tren eh, Izugarri bat eh, Pasako dena eh, Bueno Palestinako lurretatik Eta Bueno Horregla aguntzen du Estatu Israel daukan okupazio hori e, pues justifikatzen edo betikotzen, ez da?: Claro, mm -hmm. e, proiektu hau hasi zen duelaia hiru lau urte. E, Jerusalem eta lurralde okupatuak lotuko zituen e, tren ligero deritzxotenen posedaikutzrekin. Pues, e, kafeko langileak e, agertu ziren proiektuaren aurka, ezin izan zuten eh zuten eragin handirik euki enpresaren baitan eta bueno enpresak eraiki zuen e, proiektu aurrera eramatea, ez. E, orduan, honek trenak ez du bakarrik laguntzen e, lurralde okupatuen eta orain legalki aitortutako irralgo lurraldeak eh gero eta gehiago integratzen, baizik eta suposatu du pues e, hainbat etxe bizitzaen eraizketa, hau e, zoen de eta, eta, bueno, betiko errepresioa ez. Eta hori gutxi balitz, behin ba, lehenengo linia augukatuta, ba, orain bigarren linea bat eraitzen ari dakaf, e, lurralde okupatuetan, eta gero eta proiektu gehiago dauzka egin. Bauri, estatusionistarekin elkar lanean edo. Okei, okay, okei. Okay. Bueno, seguir con Google 8 ere bai honenganean, eh, imaginaratu du datorren urtera begira ere, horrek jarraituko du baina horretan sartu aurretik, e, BDS eta Lanean Dávil, ere hainbat eh kanpaina garatzen ditu, hainbat ekintzetan parte hartzen du. Imaginaratu dut horrek ere koste bat aukala eta zuek horretarako besteak beste finantziatzeko, pues materialen bat sortzen duzu eta ona ekarri duzu ere ez eztau? Claro, askenean e... Sionismo arekiko el kartasunadiera espengusti hoyek señalatzeko, ba, euskarri material bat gehir ditugu, es, tan karta, kartelak, eta hori finantzatzeko, ba, materiala saltzen ari gara. Eh, kontatuko dut pizka bate zerbigaren saltzen bai, edo bexedez, kontatu, bai, egin Bueno, ba promociorako de tartetxoa. Eh, bueno, esango dut talde Saurreti de la de nada gola, de nada gola superguapo. Eta bueno, da euskagu e, txiskeroak, betiko txiskeroak, BZ-ren logoarekin. Eh, ba euskagu ere txapak eh Palestina askatu dioten txapak eta gero lan berrinkuntza bueno, betiko poltxoak, Leila Jaleden diseñoarekin, Palestina hitza arabiarrese idazita aukatenak eta berrikuntza bezala baurten atera ditugu kikarak edo tasak e, Leila Jaleden diseñoarekin eta gero ba Palestina askatu dioten eh kamiseta beltz batzuk, bai zabalak eta bai estuak. Ostras, pues badauka echura polita kontatzen digusunak, esen maginatzenu nahiko merka ere badela. Bueno, de ende hori eh relativa da bakoitzain kriterioaren araberakoa baina bai metxeroak euro baten, kikarak 7 eurotan eh kamiseta kama 2 eurotan eta poltsoak 7 eurotan bueno merezi du eh kimenpolita delako eta sustengua emateko e, eta ekarri duzu, sue ona erriden dara sirikan dagoen eh erri dara errigunean ere urtean zehar hemen material eta ekintza asko zergatik ona zergatik leku honetela ba bueno e, alde batetik guk eh BDS, BDS eta bezala gure jarduna sirika errigunean egiten dugu eta orduan ba, bueno, etxan jokazea dela esan dezakegu Maia, bueno, aldi berean eh, oso ekimene interesantea eta berazgarria da pues, suposatzen duelako ez bakarrik herrimugimenduko eh, kolektibos berdinentzako ba, finantzazio eh, modu bat eh, baizik eta ba, bueno, da ere herrimugimenduko kolektibos berdinen elkargune bat eh, pues, eh, zuek antolatu zuen eh, irratsaioa bezalako ekimenak egiten dira eta gauza bueno, pues, politak dira egin beharrekoak eta berasgarriak dira. Bai, desde lugu, baietz. Herri den da ezta alako espazio bakarra, baina hemen daukaguna da, hemendik ere sustengo a espazio, eta eskerrona, eh? eskerrik asko zuei. Segundo a segundo, ez andra idazu pejo da tron urtera begira ser, se egongo den, esei egingo duen bedez eta kaipatu dugu eh kafe kanpaina, horrekin se egingo duzu. Bueno, ba, batez ere kafe enpresa seinalatzean eta Palestinareki Palestinarren eskubideen neurraketan duen papela salatzean zentratuko gara, baina gero ere funtzionatzen dugu Palestinarekiko elkartasun talde besala eta ordian pues, data esanguratsuak eta e, ospatzen ditugu edo edo, edo indikatzen ditugu, eta kalera erteten gara, ba, maiatzan amabosteanak baigunean, martxuan hogeta marrean palestinar lurraren egunean, eta bar. Edo, eta pues, e, zerbait gertatzen denean, ez? gogoan duela hainbeste hilabete ona e, e, balonzez togolaztera etorri zirenean gertatu ziren iztibioi, korrere bedezetak egingo zuen, lana e, komunikatzen eta hori dena salatzen. Bai, eta zentzorretan hori indikizuna ari gara hori, ez, esan behar genuen, baina bai, klar, horrelakoa dirazpenak datozenean, hain esplizituak, eta ia gure kaletan agertzen direnean ehundaka eta eundaka zionista ba, oien aurrean, esan beharra dago ba, bai, bedezetak bere papela jokatu zuela baina, bueno, hausoko eragileak eta hausoko hausokideak norbanakoak ere oso antolatu zirela erantzun bateratu emateko uh -huh, bai, da, eskerrona da sorionak ebrei mandako erantzun agatik, firmea izan zelako, da oso entzuna izan zelako, azkenean uh -huh. zelako izan hemen paseo bat sionista pila bat etorri ziren da paseatu ziren libremente, bai zik eta, bueno, egon zelako konfrontazioa punto bat. <risa> bueno, eh, oin bai, eskerrona zuri etortzegatik eh segituko duu irratsaioarekin eta ia laster garen urrengo movidaren batean. Seguro baietz. Eskerrik baiet. asko eta segi holako irratsaioak egiten besedes. Bai, des. nola es, nola es. izan. Bai. seguimos aquí en en la calle Ronda, en este Irola Calean que estamos haciendo desde Sirica Rigunea, ya sabéis que la rienda está montada hasta el día 30, podéis pasar, diversos colectivos de Bilbo han traído su material y la verdad, pues no ya sabéis, el año pasado también aprovechamos y si no recuerdo mal el anterior no recuerdo, porque con esto de la pandemia menudo cacao mental, pero bueno, sabéis que solemos aprovechar esta pues la rienda para venir y entrevistar a colectivos de los venir a dejar su material y en esta ocasión tenemos con nosotras ahora para continuar este hilo la calean tenemos con nosotras a Merche, ella es eh, del colectivo Woman Desenrollaba, aunque bueno, ahora nos tendrá que explicar también si es un colectivo una campaña, un mm. qué. Mm -hmm. Eh, Caixó, a rastión. Y bueno, pues vamos a empezar en, precisamente con eso, ¿no? Woman Desenrollaba. Mm. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuándo se creó? ¿Por qué? ¿Para qué? Así un poco una presentación del colectivo. Sí, pues como bien decías... Eh, eh, ...Women de Fén Rosaba... Eh, ...comenzó como una campaña... ...pero con el tiempo... ...se ha ido consolidando como... ...colectivos, ¿no? Eh, de hecho, pues hay colectivos... ...en... ...tanto en Rosaba... Eh, ...como en el resto de... ...como el resto de Europa. Women de Fén Rosaba... Eh, surge eh, como reacción a la invasión turca de Girespi y Serecanía, que estos son dos, dos trozos muy importantes eh, que colindan con la mal llamada frontera turca, siria-turca, porque serían las dos partes son Kurdistán, Eh, en, el, en el 2019. entonces en diciembre del 2019 nos constituimos como en principio como campaña pero como, como he dicho nos hemos ido consolidando en todos los territorios como colectivo un colectivo que el mismo nombre indica ¿no? compuesto por mujeres Eso es. mm. y bueno y después de hacer esta mm, pequeñita presentación ah, bueno eh, perdón si una cosa re en relación a esto también por ir comentando un poco también qué tipo de dinámicas ha llevado a cabo el colectivo mm. o está llevando a cabo si nos puedes contar o sí. cuál es bueno pues si sí, es un colectivo no mixto es decir que estamos está formada por mujeres en el más amplio sentido de la palabra eh Y, y bueno pues estamos siempre muy pendiente Eh, ...a las campañas que... ...que salen desde Rosaba ¿no?... ...pero no simplemente desde Rosaba... ...es decir... ...que abarcamos... O sea, ...tenemos un espíritu internacionalista... ...feminista... Eh, ...entonces bueno... ...pues estamos al tanto... ...de lo que sucede en Palestina... ...de lo que sucede... ...en el resto de los territorios... Eh, kurdos ...en lo que sucede en América Latina... ...etcétera, etcétera... ...es decir... ...que de alguna manera... Eh, no sin dificultades pero no ideológicas sino pues bueno pues porque hay veces que no nos da la vida eh, intentamos bueno pues pues eh llevar a cabo un poco el confederarismo democrático dentro de las mujeres es decir la solidaridad dentro de las mujeres de las diferentes etnias colectivos diferentes feminismos etcétera estamos en esa onda uh -huh. y bueno y una de las cosas también en las que participa el colectivo es en el programa de radio cobanes sí. ¿no? que el... ahoraí vamos a hablar de las actividades porque es nuestro es de la verdad es nuestra actividad estrella vaya, o sea, vaya. y bueno y con pe en relación a eso también todo el tema pues eso no a través con estas campañas y y que mencionabas, también una de las cosas igual, no exclusivamente, pero más fundamentales es el darles difusión y que la gente conozca la realidad y lo que está pasando, ¿no? Eso es, sí, eso es. Eh, el, el instrumento de la radio nosotros nos parece fundamental. Le tenemos un cariño muy especial a la Irola, como no, y a otras radios libres. Pero bueno, pues con la Irola tenemos una relación de hermandad eh, total. Eh, y sí, una vez a un una vez al mes eh, hace el programa el grupo mixto y otra vez y, y al mes siguiente lo hace el grupo no, no mixto sí que es verdad que hay veces que hay temas pues que por qué no vamos a opinar las mujeres no aunque no sean específicamente de, de mujeres en los análisis en la aportación etcétera entonces una una parte de la difusión y con el tema de las actividades otro tanto Eh, las personas que nos estén escuchando pues mm, eh, se darán cuenta que muchísimas veces, la mayoría de las veces eh, ne, los carteles los, formam, los firmamos Woman de Fenrosava con Kurdistan aquí en el Cartasuna es decir, el grupo mixto con el no mixto Vale uh -huh. Eh, entonces, bueno, estamos en sintonía, como no podía ser de otra manera, pero nosotras, pues, eh, eh, ya de antemano, porque en Euskal Herria tenemos esa tradición, pero eso nos ha unido también al pensamiento de las mujeres revolucionarias del movimiento kurdo, eh, la importancia que le dan a los colectivos no mistos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que nos... Eh, que... Que no deleguemos. O sea, que, que aunque tengamos los compañeros más bajos del mundo en los eh, colectivos, el, el, el consolidar los grupos no mixtos es muy importante. Uh -huh. Y bueno, vamos a aprovechar el programa de hoy para hacer así como igual un breve repaso a los temas como más de actualidad, por desgracia, sí. eh, la situación de Kurdistán actualmente. Y una cosa que evidentemente no podemos dejar de lado es... Eh, el asesinato de tres compañeras, o bueno, mm. compañeras, compañeros, mm -hmm. en París la semana pasada, el 23 mismo, mm -hmm. y bueno, eh, el asesinato, atentado, ahí no sabemos mm. todavía, o bueno, no sabemos o, sí. o, o andamos mm. un poco también ahí con, con sí, no aquí, saber cómo nombrarlo mm. mucho. Entonces, si nos puedes contar un poco qué es lo que pasó el día 23, o por lo menos qué es lo que se sabe hasta el día de hoy, qué análisis se hace al respecto y... Sí, yo más que mi opinión voy a dar la opinión que desde que en estos momentos ya el movimiento de liberación de las mujeres kurdo y el movimiento de la liberación de Kurdistan en general ya ha hecho las declaraciones de que consideran que esto es un atentado terrorista. Es decir, desde el principio, el 23 de diciembre, eh, bueno pues hubo un atentado terrorista. En, en el mismo lugar, o muy cerca, donde en el 9 de enero del 2013 eh, Fueron asesinadas tres compañeras, eh, Sakine Kansis, Fidan Dogan, Eta Leila Soleimel eh, En esta ocasión ha sido, han sido asesinadas Ebingo Yi que era la responsable del movimiento de liberación de las mujeres kurdas en, en, en europa esta compañera viene de familia de familia represaliada eh, eh, de hecho le han hecho le han hecho un homenaje en magmur que es un, es un campamento eh, del, del movimiento en En, ...en Irak, ¿no? Es decir, que esta compañera... ...desde muy joven... Eh, ...pues vivía ahí... En, se, ...se enroló allí en el, en el... ...en Mahmur... ...y ha pertenecido al movimiento de liberación kurda... ...posteriormente... ...cuando surgió... ...el... ...la... ...pues toda la, la pelea con el Daesh... ...ella se fue a Rosaba a pelear... Eh, ...allí... Eh, ...cayó herida y tuvo que venir a Europa a medio recuperarse, pero aún y todo medio recuperándose de salud ella seguía en primera fila en Europa defendiendo en la lucha de las mujeres eh, kurdas, es decir que en esta, esta compañera lleva 30 años en el, en, el, en el movimiento, luego bueno fue a la primera que, que el tipo este eh, asesinó Luego asesinaron a otros dos compañeros, un compañero músico, Myr Pehuer, que tuvo que exiliarse de... Bueno, una cosa curiosa de esta compañera, que el del Estado francés, y esto es que es muy, muy importante para lo que vamos a decir posteriormente, el, el Estado francés le había negado el refugio, el refugio político. Eh, eh, mir Pe Pe Peuer es un músico que se tuvo que exiliar de eh, al estado francés fue la represalia por, por las eh, las amenazas las detenciones que había tenido en turquía y luego abdullah kisil que es um, el más mayor de todos los asesinatos eh, que es un es un militante de muchos eh, de muchos años es decir pero Eh, hay que hacer diferencia un poco eh, aunque el daño es el mismo y el dolor es el mismo y la rabia es la misma pero mmm, lo que el movimiento de, de liberación kurdo lo que dicen que efectivamente el tipo este iba a por la jeva levi o sea que era la representante del movimiento de mujeres en, en, en Europa eh, no es casualidad que eh, bueno esto podía haber sido si ya de por sí ha sido ha sido una catástrofe no el que se haya matado a tres eh, compañeros esto dos horas antes o tres horas eh, eh, no, tres horas después perdón eh, podía haber sido pues que en vez de tres hubieran sido 60 muertos porque retrasaron una reunión que se estaba que estaba planificada y por razones logísticas había retrasado. Uh -huh. Eh Eh, y de hecho y, y esta re, reunión era para preparar precisamente el décimo aniversario del asesinato de las tres compañeras que diez años habían matado, uh -huh. es decir que por, por otro lado el Estado francés siempre presume de que tiene muy buena relación con los kurdos que tiene mucha simpatía, de hecho pues salió Macron diciendo que lo sentía mucho, etcétera, etcétera el ministro interior, el ministro de exteriores etcétera, etcétera, pero hay de es que a nivel judicial son fundamentales y determinantes y es cómo califiques el delito no y desde el primer momento dijeron que este este señor eh, acaba de salir el 12 de diciembre de la cárcel por eh, por delitos que tenían que ver con el racismo uh -huh. porque pues un año antes eh, había hecho había irrumpido en un campamento de inmigrantes con un sable es decir que a esto mm, Eh, eh, lo, a esto desde el principio el gobierno más que el gobierno sí. frances, la fiscalía lo está calificando como un acto racista uh -huh. y claro no no da igual no da igual el calificarlo como un acto terrorista que uh -huh. como un acto racista Exactamente. Y aparte, bueno, tú te has mencionado, ¿no? O sea, como que demasiadas casualidades, también las fechas. Sí. También sabemos que eh, posteriormente al tiroteo en la, el Centro Cultural Kurdo, también esta persona asaltó. si No sé no sé si fue posteriormente o anteriormente también otros locales, ¿no?, que andaban por la zona. Eh, no, la, eh, es decir, eh, es, es importante que, además, no pierdan mucho tiempo, porque con el tema de las pistas fundamental en en, la en las investigaciones no eh, lo que pasa que yo creo que está muy mucho en juego toda la cuestión diplomática es decir eh, el estado francés sí que es verdad que eh, pertenece a la coalición internacional que está en, en rosa el norte del este norte y norte este de siria eh, pero también es verdad que tiene buenas relaciones con Erdogan y eh, Eh, entonces, bueno, pues mm, ahí estaba una de las cuestiones, aparte de que Erdogan, o sea, Erdogan, eh, tu, el Estado turco, pertenece a la OTAN, uh -huh. cosa que en Francia también. Uh -huh. Entonces, es decir, hay toda una serie de, de factores hay que nos hace sospechar que va a pasar, como con el asesinato del 2013 con las compañeras, eh, que... A día de hoy no han abierto la investigación porque el asesino murió de enfermedad de la cárcel. Entonces, bueno, pues quedó sin clarificar del todo porque lo que sí que parece ser que la información reservada eh, existen datos de la relación de los servicios de inteligencia del MIT, que son los servicios de inteligencia turcos con la relación que tiene con los servicios de inteligencia francesas. Uh -huh. Entonces, cuando no se dio un escarmiento en el 2013, desde hace 10 años, pues efectivamente pones la alfombra roja para que Turquía haga lo que le dé la gana como lo hace en todo ¿no? Uh -huh. eh, y con el beneplácito de todos los países. Y ahora que lo mencionas, en realidad esto en la, el guión que te había pasado era la última pregunta, pero la vamos a adelantar ahora, uh. que es precisamente, ¿no? Has mencionado un poco bueno el papel o bueno qué lugar tiene en sus relaciones internacionales el Estado turco y, bueno, y aparte del Estado turco es como el aparato supremo, tenemos que reconocer que a día de hoy se encarna en una figura como la que es Erdogan, que tiene... No sé no es algo exclusivamente suyo o sea hay una camarilla toda una segui exactamente uh -huh. alrededor de él uh -huh. pero bueno que es la dalí y se está haciendo mundialmente conocido por su proyecto neotomano ¿no? y ya vemos también todo el sarau que tiene uh -huh. que sí con grecia y las aguas territoriales etcétera etcétera y, eh, pero bueno dentro de este proyecto también el papel que pretende darle no o el rol que pretende o conseguir erdogan que el estado turco juegue en toda la región Y todo eso también aunque el proyecto siga ahí no y se vaya cumpliendo de una manera o de otra es bastante evidente que también con todo el tema de la guerra en ucrania se, se está dando como unos movimientos que realmente pues el estado turco si sabe aprovecharlos bien va a salir bastante beneficiado y va a conseguir no ya está ahí intentando jugar sus cartas de la manera lo más provechosa posible y en este sentido no tenemos por un lado porque son muchas cosas por una parte a nivel diplomático no como se está intentando ubicar como presentar a nivel mundial como un gran mediador. Uh -huh. Luego también tenemos toda la cuestión de la, del petróleo y el gas y todos los posibles gasoductos que se puedan uh -huh. abrir por esa zona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos esa situación? ¿Qué análisis podemos hacer un poco de, de eso? ¿De dentro del proyecto neotomano, no la situación actual a nivel mundial, qué, qué ventajas le está dando o qué posibilidades de tirar o de... Mira, pues vamos a abordar primero esa primera parte, porque has mencionado casi todo lo que yo podría decir. Bueno, es, pero era, sabes, era para ponerlo sobre sabe, la mesa para, sabe, para que, porque para que claro, ahondemos. Porque tú eres una compañera nuestra, entonces sabes, o sea, has estado los debates, o sea, leemos lo mismo, sí, etcétera. Y, y luego así no eh, puede eh, quedar esto eh, una entrevista eh, de una hora, eh, si queremos. Eh, entonces, la cuestión, eh, cuando hablas de las aspiraciones otomanas, no es casualidad ...que en el 2023, en junio... ...van a ser las elecciones en Turquía... ...primero... ...segundo... ...eh... ...en julio del 2023 va a ser un año hoy perdón va a ser un 100 años un siglo del tratado de la usana es decir cuando se, se se le se le corta las alas a turquía y le quitan parte de lo que no le correspondía que había sido una expansión del imperio otomano entonces en estos momentos eh, turquía tiene eso entre ceja y ceja es de, es, de, es decir volver a un siglo antes ¿Mm? Eh, eso por una parte No es baladí porque todos los pasos que está dando, es decir, cuando has mencionado Grecia, uh -huh. o sea, a Grecia hace 15 días la amenazó de bombardearle. O sea, uh -huh. pero es que este señor es que es que funciona así. O sea, uh -huh. bueno, eh, y tiene armas. Lo, y so, y, ¿y yo, ¿tiene eso apoyo? iba a decir uh -huh. que no, que también antes que ha mencionado que es miembro de la OTAN es el segundo ejército el, más grande. El segundo, el, segundo, el segundo, que además se permite eh, comprar armas a Rusia, se permite comprar armas a Estados Unidos eh, y entonces... Eh, hace exactamente lo que le da la gana ¿pero por qué hace lo que le da la gana? por muchas razones primero, por una razón económica es decir, que es capaz La, la yo no sé iba a decir la cintura política pero me parece muy, políticamente muy correcto decir eso tiene el puto morro no de lo que no hacen otros países de comprar eh, a, a Putin las armas a, a Estados Unidos eh, también le amenazan pero da lo mismo pero por qué porque tiene una situación geopolítica y estratégica privilegiada, es decir ¿dónde está situada Turquía? no es tontería, no es poca cosa por otro lado está todo el tema de la inmigración que también, esto lo estamos dejando de decir pero es súper importante es el perro guardián ¿eh? de los diferentes imperialismos que funcionan por ahí para frenar los diferentes las diferentes eh, corrientes migratorias que hay en, en, en, la, en toda la, to, en toda esa zona no simplemente en el en el lo más próximo que puede ser irán aganistán eh, no no pero es que este se desplaya hasta libia de hecho hace como dos años llevó... llevó pues ...como 200 ...aproximadamente 200 personas... ...la mayoría mujeres... ...a Libia... Eh, ...con propósitos de... ...de trata de, de prostitución... Uh -huh. ¿eh? Y, ...¿eh? ...y como tiene tal buena relación bueno, no es que tenga buena relación, es que son los mismos con el Daesh, con, con el ISIS pues eh, va y viene y por el camino se entretiene mm. entonces el, el, el, la cuestión era lo que de, de, decíamos por una parte, la parte de geoestratégica y geopolítica eh, tanto a Putin Tanto a Rusia como a Estados Unidos les interesa tener a este, que parece que tiene cara tonto, pero es más listo que el hambre, uh -huh. y eh, está en una situación económica deplorable, con una inflación eh, impresionante, etcétera y con unas elecciones eh, a pocos meses a la vista, es decir, que necesita tela. Uh -huh. Entonces, este hace compra y venta, no simplemente de armas, sino de trigo, de del de gas, del petróleo, de todo, o sea, este le, le da esa, eh, a Erdogan y al, bueno, al Estado, al Estado turco, le da exactamente igual con quién negocia. Uh -huh. Porque todo el mundo sabe que es el padrino y es el que arma que les eh, eh, eh a diestra, etcétera, etcétera, a ISIS. Todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Y todo el mundo lo sabe, que cuando iba invadió Afrin y se lo dio a los grupos de yihadistas, cuando invadió eh, Sire, Sire Nispi y de Canille, se lo dio a los grupos integristas, eh, que está haciendo una limpieza étnica total, porque está haciendo un traslado de los refugiados, que qué culpa tendrán los refugiados sirios, de ir a una zona que no es la suya. Que es una es una zona kurdo árabe no que hay también otras eh, otras etnias pero lo que tú no puedes es eh, invadir O sea, no puedes, no puedes invasión desde ningún punto de vista, pero además con un con una intención de desplazamiento tan tan brutal. Uh -huh. Y con el tema de la invasión, que hemos estado como dos o tres meses, bueno, nosotros hemos estado de los nervios, en realidad que las que han estado de los nervios son la gente la gente de Rosaba, ¿no? que iba a haber una invasión terrestre, porque invasión aérea la hay con los drones etcétera etcétera y además eh, eh, en unos meses ha habido vía vi, drones eh, es decir eh, atentados eh, muy seleccionados y casualidad en la mayoría de los casos personas que tenían que sabían que se habían destacado por la lucha eran cuadros eh, militares cuadros políticos habíann eh, destacado por la lucha contra el is y uh -huh. Pues, bueno, no pues, sé si te he dicho todo lo que me... Es que sobre el papel de Turquía en la escena internacional se podría hablar, y ya te sí. lo que he dicho antes, que lo he dicho medio de broma, pero no era medio broma siquiera. Podríamos estar horas realmente hablando y abordando cada uno de estos puntos sí. que has mencionado muchísimo más en profundidad. Pero para eso también podemos remitir a las radio oyentes y los radio oyentes al programa Radio Kobane, donde mes a mes se hace, pues eso, en lo que da un programa de una hora una vez al mes pero se hace un análisis bastante profundidad por lo menos no de las cuestiones pues no vamos a decir lo más relevante porque no todo todo duele todo significa algo todo tiene todo tiene que ver pero sí que por lo menos igual de los acontecimientos que dan no pueden puedan ser en cierta manera más paradigmáticos o permitir no una lectura así en aunque sea en términos generales pero con una profundidad bastante interesante sí, estamos haciendo autobombo un poco sí pero realmente recomendable porque en la entrevista de hoy no da para todo y antes de ir terminando así que otra pregunta sobre cómo está la situación hoy en día eh, bueno tú antes has mencionado para la gente que no conozca el, el kurdistán has mencionado no que eso precisamente la frontera entre Turquía y siria pero que de tanto de un lado como del otro es kurdistán pues ahora vamos a pasar a otro lado no otra o sea, vamos a cruzar otras fronteras estas internacionalmente aceptadas y vamos a hablar de roellaat que es la parte que está bajo administración sí. iraní y uh -huh. eh, bueno que también ha sido muy sonado y la, pues la gente por lo menos en sus primeros momentos oyó hablar seguro de, esta, de este acontecimiento, que es el asesinato de Gina, de Masamini y eh, bueno todas las revueltas que he hecho ha desatado dentro de las fronteras de Irán. Y entonces, bueno, de este tema también hemos hablado en Radio Kobane pero sí que igual por hacer un poco una actualización de cómo está la cuestión porque sabemos que en las últimas semanas han empezado a darse ya las primeras ejecuciones de manifestantes que han participado en, bueno, en las revueltas que se, han, que se están dando y digo se están dando porque antes hemos hablado de eso ¿no? de que la gente sigue en la calle entonces si sí, nos puedes contar un poco también que, cómo está la cuestión en Rojilat y también igual un poco por extensión dentro de todo lo que es el territorio de Irán Sí, eh, eh sí, en las eh, revueltas comienzan con el asesinato de Gina, que es una una compa kurda que eventualmente se encuentra enterán con su familia y la detienen porque no lleva no lleva el, el, el velo el pañuelo conforme la normativa eh, de la moral islámica eh, la asesinan eh, y se levanta pues se levanta un revuelo mmm, en todo irán eh, la sorpresa Y una grata sorpresa es que desde el primer momento, en todas las manifestaciones, porque claro, el, el, el, el Irán, pues como Siria, como todos estos países, es un mosaico de, de etnias, de diferentes mm, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, no el grito unánime aparte de, de, de, de abajo los traidores abajo los los los mulas etcétera era el jeanjanadi que es un grito revolucionario de las mujeres kurdas que traducido sería eh, mujer vida libertad eh, y, y eso lo gritan hombres y mujeres por eh, por toda la geografía iraní y se une a algo muy interesante, porque claro, todo esto tiene que es producto de lucha de muchos años, es decir, el Jinyanazadi es la filosofía de la lucha por la liberación de las mujeres kurdas eh y, y tiene un reflejo Eh, y una respuesta en los de, en los demás en los demás en las más colect los colectivos no más que colectivos etnias como los baluches, eh, los persa, eh, perdón, los bueno, persas también salieron, eh árabes, etcétera, etcétera. Desde ahí una conjunción de la parte de feminín eh, feminista y la parte del de derecho de los pueblos a la autodeterminación. ¿Por qué? Pues porque eh, han sido esas dos cuestiones fundamentales donde irán durante 40 años eh, ha estado campando a sus anchas con unas leyes totalmente fascistas, eh, misógenas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, la represión ha sido brutal, como no nos esperaba de otra de otra manera, hubo un momento que la resistencia mayor Eh, pero también tiene su explicación eh, era más en kurdistán y los estudiantes y los obreros a través de los sindicatos etcétera etcétera pero como pueblo sobre todo kurdistán pero tiene que ver por todos los años de organización y de represión y de bueno que han estado que han estado viviendo no eh, y efectivamente claro es que mmm, no haría falta recordar en Irán hay pena de muerte en Irán mmm, asesinan en las cárceles o sea a través de la justicia ¿eh? Eh, sería muy exagerado decir pero prácticamente todos los días uh -huh. ¿Mm? hay miles de personas por diferentes motivos eh, detenidos pero ya con eh, con de estas movilizaciones de estos cuatro meses que, que llevan en la calle se calcula que llegan a, a que estaban llegando a 600 personas asesinadas y uh -huh. Eh, asesinadas mm, a, a base de, ti, de de tiros en la calle pero es que ahora se ha unido algo que es, si es grave 600 personas mm, asesinadas el que te cuelguen el que por las calles por los puentes eh, haya, eh, como se dice cuerdas recordándote que al día siguiente puede haber hay una persona colgada uh -huh. eso es tremendo uh -huh. eso es tremendo estoy y igual para un debate y aquí hay un debate dentro de la izquierda uh -huh. que yo creo que a ver si nos ponemos las pilas y nos ponemos a discutir más con serenidad, etcétera etcétera el ser anti, el estar en contra de Estados Unidos no quiere decir que tú que ese país esté haciendo políticas correctas uh -huh. ¿eh? Y entonces eso no ten, y errores cometemos en todos los países Y, en, y todos los movimientos y todos los partidos y todos los sindicatos todo el mundo cometemos errores y hay que estar eh, dispuesta a la autocrítica y a la crítica etcétera etcétera pero que Irán es un estado terrorista lo es lo es o sea si tú tienes la pena de muerte que además te cebas en la gente revolucionaria, etcétera, etcétera, vamos, mmm, en fin, no hay nada más que hablar. Bueno, y aparte también eso, ¿no?, la publicidad de los eh, ajusticiamientos y de las ejecuciones, ¿no?, para precisamente generar ese terror entre claro, la población. Claro, ese pánico y... en, la, en, la, en la gente, pero aún y todo no han conseguido meterles en, en la calle. Sí que es verdad que a mí me recuerda la época franquista, que muchas veces los campos de fútbol era donde se te expandías en los gritos y no sé qué, bueno, pues ahora en los cementerios uh -huh. es decir, van a los cementerios a pues a hacer los honores de, de enterrar a la persona que han ejecutado y ahí es una manifestación porque efectivamente es que eh, el país está militarizado uh -huh. Uh -huh. está militarizado Sí, bueno, y luego no lo hemos mencionado, ¿no? pero claro, muchas veces ejecuciones que se dictan después de juicios sumarísimos que igual, o sea, lo voy a decir de manera exagerada pero vamos que no duran a veces ni cinco minutos no, no pero es que es así no, no es, es así por lo menos los el, el, centros de derechos humanos que no es que vamos a ver nada sospechosos que sean del PKK ni cosa parecida eso es lo que están denunciando uh -huh. es decir los los juicios rápidos uh -huh. y de aquí tenemos pillado tal, tal y dice además la acusación es la no me acuerdo exactamente pero es como la falta de respeto a Dios uh -huh. o sea ya con eso te dice todo uh -huh. ¿no? o sea No, no creo que haya que explicar eh, Sí, que ni siquiera te más, están ¿no? acusando de ser agente es. de de, no, ser agente de la extranjeras porque le están aquí me malmetiendo porque no sé qué. No, no, no, no. Mm. Te has metido con Dios, chico. Mm. O sea, te has quitado el puto velo y has enseñado la melena pelirroja, mm. o sea, y te, y, y, y te ponemos las hojas mm. y esto y no hay nada más que hablar. Mm. Pues así está la situación seguiremos teniendo noticias de ello pues en los próximos programas de Radio Cobane y ya por ir terminando sí que una de las últimas preguntas, volviendo igual a temas más bueno, que no quitan de todas estas tragedias pero bueno, un poco de cara al año que viene ¿qué actividades se prevén por parte del colectivo de Women de Fenrollaba? Bueno, pues eh, te Tenemos la más eminente, es la del 9 de enero, que es el décimo aniversario del asesinato de las tres compañeras en París. Y bueno, pues ya mandaremos por los por los medios de siempre, eh, los habituales, eh, la convocatoria, pero vamos, eh, será en El Arriaga, eh, el día 9 y uh -huh. eh, hacia las siete pero bueno mandaremos la convocatoria y luego uh -huh. pues está está pendiente en febrero la larga marcha que es la que se suele hacer a nivel europeo para la petición de la libertad de, de ablah nogokala no el líder el líder eh, eh, sin duda ideológico político eh, y, y espiritual en el buen sentido de la palabra ¿no? uh -huh. eh, de de la resistencia de la resistencia kurda sí y que luego, recordemos luego, mm, que llevará ya este año que viene años ya, 24 sí. años 24 mm. años en una celda aislada mm. o en una cárcel en una isla en la que prácticamente bueno él y debe haber otros dos presos más si no recuerdo mal sí que o, y llevan ya eh, tres años bueno están en aislamiento esto pero llevan eh, tuvo una llamada hace va no, a hacer dos años mm. una llamada eh, que fue cortada eh mm y no de hecho el, el centro contra la tortura de Europa, que yo creo que depende de la onu eh, estuvo en israelí que es la es la cárcel es la isla eh, y no no no emitieron ningún reporte ni, ni nada es decir ah, es más, fueron y no sí, sí, tienen es, nada que contar al respecto No, no, es más mm. dijeron que no habían estado con, que en la reunión no había estado calán es decir ah. eso ha puesto en el alarma a las y los kurdos decir bueno pues si no ha estado calán dónde está Ocala. ¿Qué es lo que ha? Buena qué qué es lo que ha pasado uno. Eh, y bueno, pues eso. Bueno, y en enero, febrero, ¿no? Como de larga marcha, que en ya llevaba cuántos años que Yo sea? creo que no, son seis años. Seis años no que se lleva, no un... sí. eh, y luego, bueno, pues ya en primavera celebraremos el Nebros, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues como la agenda Eh, a nivel eh, reivindicado sea, de, de, de difusión no, no nos la ponen no nos va a los estados sino la vamos poniendo nosotras pero la denuncia sí, la denuncia muchas veces pues salimos a denunciar un poco en base a, las, a los acontecimientos entonces bueno vamos a seguir a la calle la que eso es nuestra uh -huh. eh, y bueno yo me alegro que, que seamos los segundos en esta intervención y que, que hayamos empezado con, con el internacionalismo Bye. porque nos galería está muy un poco flojo y esto hay que ponerse bueno, esto días. está dando muestras de que todavía efectivamente, existe efectivamente. y ya por terminar, pregunta de rigor que le hacemos generalmente a los ah. colectivos cuando participan en un contexto así En nuestras entrevistas estamos en La Ridenda, estamos hablando contigo con eh no, pues con Women Defenrollava como colectivo porque estáis en La Ridenda, ...que podemos encontrar de material que haya traído Women Defenrollava o también entendemos que la plataforma mixta mm. porque el con trabajo en común ¿eh? mm. Sí, bueno, pues hemos traído como siempre libros porque nos parece que la formación y el debate es eh, fundamental y determinante. Eh, y luego, pues claro, es que nos faltan dos días ya para terminar la redenda. Entonces, había, había como se dice... Eh, pañuelos recién traídos de Rosaba que olían incluso a mercadillo, olía a, a especias, yo los, me los olí y hostia, me entró como una nostalgia. Eh y esos han vendido. Eh traíamos pero bueno, bolsas, pero fundamentalmente no hacemos hincapié al tema de los libros. y eh, pues por como he dicho, me parece determinante y fundamental el leer, debatir, mm. discutir eh, y bueno, pues ahí estamos, sí, es nuestra aportación. Y, y en ese caso también por solo por mencionar aunque sea, ¿no? a la editorial Descontrol que hace un sí. trabajo mm. ingente sí. en hacer, no, en ponernos a disposición pues unos libros, unos Aprecio textos. bastante. Y módico. que si no, encima mm. no encontraríamos seguramente mm. traducidos, o sea, bueno, trae igual los encontraríamos de alguien que los haya traducido en Latinoamérica porque sabemos que también hay la solidaridad con el pueblo si sí. también está muy a tope sí. pero vamos que no estarían tan a disposición de la gente Sí, empezaron empezaron además como por aquí sí mm. y, y sí que es difícil tra traducir en porque no hay tantas posibilidades en, de kurdo y de turco porque eh, eh, apo escribe mucho en, en turco en kurdo también pero en turco entonces eso bueno pues nos ha facilitado y nos, mm. nos facilita sin duda y bueno y con esto vamos a terminar la entrevista es que ricas come por haber venido y luego pues eso animaros que vengáis echéis un ojo al material que hay pues de la plataforma y de Women of Enrollaba también el resto de material que hay de los otros colectivos en la ridenda y ya tenemos aquí a los siguientes esperando en plan bueno, de, deja, de, déjame, muy interesante muy interesante pero por favor señoras que llevamos un rato esperando a ver déjame despedir por de supuesto, por supuesto. y dar las gracias a Irola Eh, eh, compañeros y compañeras hermanos hermanas camaradas eh, y con los cual tenemos una relación de tiempo vamos muy fraterna y de mucha complicidad y vamos vamos a seguir ahí y que siga bueno, así que y rimos por ello también tenga un abrazo a todas venga uh, es que casco Yeah. yeah. Bueno, pues continuamos aquí en la emisión en directo que hacemos desde la Riddenda. Ya tenemos con nosotras a las siguientes invitados que vienen desde Kincha Susena, Onguitorri. Es que arricasco. Bueno, pues para ir metiéndonos un poco en harina, la primera pregunta para vosotros es ¿qué es Kincha Susena? Porque ya es una... una eh, esto histórica, ¿no? O sea, una publicación histórica que ahora vais a, a comentarnos un poquito más lo que es para la gente que, que no os conoce y, y así lo explicáis un poquito mejor Quince bueno, Susena... Susena es una publicación libertaria que ya tiene más de 34 años de, de existencia. De hecho, el año que viene hacemos uno de estos números redondos. Y nada, es una revista que, que nació en un contexto muy determinado, que fue un poco la, el, la cultura o el boom este sociopolítico que hubo en los años 80 en Euskal Herria bueno que un poco todos conocemos la cuestión esta de los casteches las radios libres como como Irola eh, las bandas de música pues la agitación política y bueno en ese contexto un poco nacimos de manera hasta punto espontánea porque bueno en esa época pretendida en cualquiera eh, se sacaba su fanzine eh, hacía su radio libre se montaba su grupo y bueno un poco nosotros nacimos en ese contexto y bueno poco a poco eh, fuimos evolucionando manteniendo un poco la filosofía primegenia que era un poco la del espíritu punk, ¿no? el aldo, aldo la, auto, la autogestión, la organización, la no profesionalizad y bueno, un poco hemos seguido en esa en esa línea desde el principio. Eh, bueno, supongo que durante el tiempo Habrá ido el colectivo también Cambiando eh, Habéis sacado una revista Que supongo que ahora Tiene otra periodicidad Pero en principio era una revista Que sacabais cada pues, uh, uh, Bueno, al principio Salían pues más o menos Dos números al año Tres números al año, algunos años Luego la periodicidad fue Ampliándose y actualmente sale un número al año ¿y qué qué alcance tiene Quince Asusena? pues hombre es una revista que que evidentemente siendo honestos pues es una revista modesta que que está dirigida hacia un hacia un eh, ámbito determinado que es un poco es el de la el de la gente que se que se moviliza o que tiene una cierta in, eh, interés o inquietud por, por digamos por desarrollar eh, luchas antiautoritarias o bueno o, o por un poco eh, profundizar en una, una reflexión eh, bueno sobre la sociedad desde un punto de vista antiautoritario, ¿no? Y entonces bueno, nosotros eh, siempre hemos apostado por por hacer una revista como comentaba antes no profesional y que apostará desde el principio por la únicamente por la distribución alternativa. Entonces, nosotros un poco estamos eh, muy unidos o muy pegados a, a lo que es el propio mundo anti-autoritario y, y, y a lo que de él se genere. ¿no? Entonces, eso quiere decir un poco también dependemos de, de, de la salud de, del movimiento y pues eso que, que tenemos eh, momentos de mayor eh, mayor potencia menor potencia de, de, y entonces poco eh, pues eh, en relación al, al momento la, o el momento en, que, en el que en el que estemos ¿no? si sí, básicamente la distribución es estatal y como bien ha dicho el compañero pues pues eh, Dependiendo de las zonas donde haya más o menos poder de distribución alternativa de estos colectivos, pues por ahí se distribuyen, básicamente. ¿Cuál ha sido el secreto de Quintasusena para, para subsistir todos estos años? Pues yo siempre digo que es una mezcla de dos cosas. Por un lado es una cuestión de voluntad, ¿no?, de, de esfuerzo, de tratar de, de innovar, de renovarse, de darle vueltas a las cosas y de estar ahí, bueno, pues de tener de mantener una, una inquietud vital y política que, bueno, pues que hace que te vaya renovando, ¿no?, El, también que haya determinadas eh, personas que se han mantenido más o menos desde el principio y han sido, hayan sido un poco el nexo o el hilo conductor que ha, que ha permitido que bueno que se han ido incorporando y saliendo gente pero bueno que man, que se ha mantenido esa digamos ese hilo eso por un lado y por otro lado evidentemente es suerte no porque una, una publicación Que no es que es no profesional pues está evidentemente muy condicionada pues por las circunstancias en, de las personas que lo editan entonces bueno pues como todos sabemos las circunstancias vitales pues cambian mucho pues, eh, eh, pues circunstancias laborales circunstancias personales eh, etcétera etcétera que bueno que, que hacen que muchas veces eh, sea sea difícil eh, mantener una una continuidad en los proyectos precisamente por esos condicionantes eh personales, ¿no? Aparte de por supuesto, de los políticos, de los cambios sociales, etcétera, etcétera que también bueno, condicionan, ¿no? Muchas sí. veces, bueno, pues cambios políticos pueden llevar a pues al desánimo o a, yo que sé, a todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, sí. poco claro, uno de los factores por los que preguntabas es precisamente que crecimos en una sociedad políticamente muy dinámica y muy interesada, porque claro, para que una revista aguante un proyecto aguante tanto tiempo no hace falta solo No que haya un núcleo editor, sino que haya un público interesado en, en, en leerla. Entonces también ha sido fundamental pues eh, el, la sociedad vasca, ¿no? ese interés, esa, esa movilización, esa receptividad. Sí, bueno lo un poco comentaba también que yo creo que hemos mantenido un espíritu inquieto y crítico que yo creo que ha permitido un poco eh, saber situarse en cada momento no no enquilosarse no y, y bueno y siempre de tener ese punto de no, de no ser no, o sea, no querer ser correa transmisión de ninguna corriente ni de ninguna organización concreta sino bueno mantener una independencia y mantener eso un espíritu bueno pues de, de, de tratar de la realidad desde una perspectiva crítica Si os parece nos centramos un poco en el último número que ha sacado Quincha Susana que creo que salió en junio del 2022 si no me equivoco. Sí, más o en primavera de este año, sí. ¿Qué nos podemos encontrar en ese último número? Eh, bueno, en este número lo que sí que vimos, nosotros veíamos igual necesario que después de todo lo que había pasado estos últimos años desde el 2020 con toda la cuestión de la pandemia, pues que de alguna manera era necesario hacer un, un balance, ¿no? Hacer un balance más más reposado de un poco de lo que había pasado y por supuesto desde una perspectiva eh, un poco crítica o alternativa, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, pues le dedicamos bastante espacio pues a hablar de, bueno, pues que, que había pasado en Euskal Herria que había pasado más a nivel global, a nivel económico, a nivel laboral... Eh... A nivel también eh, sanitario, eh, bueno, pues uh, también a, a hablar con colectivos que habían estado movilizándose durante la pandemia y que en muchas casas habían sido denostados, bueno, calificados con, pues eso, de denegacionistas, todo este tipo de cosas que se, que se calificó muchas veces a la gente para tratar de anularla y, bueno, pues uh, hablando de bueno de, de ciertas cosas que han salido con pues, el tema de la conspiración, las teorías de la conspiración, todo esto, bueno, un poco tratar de ver qué había detrás de todo esto y, y con eso, pues tratar de dar una visión, más o menos un global un balance global dentro de por supuesto de nuestras limitaciones pues de lo que han supuesto estos dos años que han sido la verdad es que muy intensos Muy duros y muy o sea muy desconcertantes a muchos niveles para bueno para la gente que hemos estado ahí bueno, viviendo ¿no? eso, esos momentos no pero bueno que la aparte de eso la revista en general pues abarca una multiplicidad de, de temáticas y bueno siempre tratamos de, de, de abarcar otros otros ámbitos en este caso bueno pues también nos pilló al principio de la guerra de, de ucrania y, bueno pues un poco tratamos de, de abarcar el tema pues un poco de sobre la marcha pero desde un poco de un punto de vista de también retrospectivo ¿no? de, de cómo eh, digamos desde la izquierda desde la, el mundo así político alternativo eh, se ha visto se ha visto con impotencia todo todos los, los últimos conflictos que ha habido y cómo de alguna manera eh, eso refleja hasta qué puntos eh, nuestra nuestra propia incapacidad de movilización o de, o de parar estos conflictos tiene que ver con nuestra propia inserción dentro de, de lo que es el mecanismo, los mecanismos del capitalismo ¿no? hasta qué punto somos parte del sistema y, y eso nos condiciona y nos, a la hora también de, de poder eh, ¿no? enfrentarlo enfrentar ese, eso, ese o sea, circunstancias tan tan radicales tan y tan duras como las como estas ¿no? por otro lado también eh, nosotros siempre hemos estado históricamente bastante Eh, interesados en el tema de la crítica pues, al, al desarrollismo al, bueno a la ecología toda una crítica radical ¿no? y en este número yo creo que hay un artículo bueno que, que igual está mal marcado yo pero es un artículo creo que es buenísimo sobre que hace un balance también de 20 años de lucha contra el tap y yo creo que es difícil que alguien pueda hacer un resumen yo creo más más eh, certero en, de lo que ha sido la lucha la lucha contra el de estos 20 años y que leñontes o no sé cuántas páginas son 16 páginas 14 páginas que uno pueda tener una idea tan tan completa de lo que ha sido lo que ha sido, lo que es todavía una lucha yo creo que, que es de las que ha sido más importantes en buscar la real los últimos las últimas décadas ¿no? y luego bueno aparte de eso pues otro tema que también eh, ciertomo relacionado con Con la pandemia ha sido el tema de los cuidados, ¿no? Que muchas veces eh, hemos visto como la gente se ha enfrentado, digamos, a situaciones un poco extremas y se ha visto sola, ¿no? Se ha visto sola a la hora de cómo afrontar eso y que muchas veces eh, ha faltado muchas veces ese, ese colchón colectivo ¿no? y bueno sí que nos parecía interesante eh, a través de, de la reflexión de un compañía de salaqueta pues hablar de la necesidad de eso de, de pensar sobre los cuidados colectivos sobre cómo reforzarnos individualmente porque si no estamos eh, mínimamente fuertes individualmente es difícil que, que colectivamente podamos eh, hacer algo mínimamente yo creo que ¿no? Y luego bueno, eh, también podría mencionar eh, eh, artículos que sacamos más de tipo histórico en todos los números o por lo menos en los últimos ya 10 uh, números más o menos siempre sacamos un artículo más más histórico y en este caso pues hablamos de lo que fue la, la revolución haitiana en el siglo 19 que bueno, pues que si uno parece una cosa del, del pasado, digamos, ¿no? Pero si uno lee lo que pasó ahí, pues te das cuenta de que hay muchos, muchas cosas que se han ido repitiendo históricamente eh, en, la, en las diferentes revoluciones que ha habido y bueno, y son es una experiencia que también, ha, por no es muy interesante saber lo que pasó, pero por otro lado eh, es interesante sacar conclusiones que pueden ser también actuales, ¿no? ¿Cómo, cómo os plantáis, cómo veis el futuro del 2023 en cuanto a Kicha Susena, en cuanto al próximo número? Pues hombre, antes comentábamos ahí dentro de la riendenda, ¿no? Que en la cuestión yo creo que más compleja hoy en día es que se están produciendo cambios muy rápidos y muy profundos, ¿no? Entonces eh, es difícil el hoy en día situarse desde un punto de vista crítico frente a lo que está pasando porque es como que eh, hoy pasa esto, mañana pasa lo otro y, y, y todos son eh, circunstancias como muy muy traumáticas o muy de duras, ¿no? Hemos pasado la COVID a la guerra y bueno, y me parece que lo que puede venir cualquier cosa también. Entonces bueno, eh, yo creo que sobre todo es hacer, tratar de hacer un esfuerzo por pensar colectivamente por tratar de ver las cosas con cierto no sé, como decirlo, lucidez eh, y bueno, y y sobre todo pues bueno pues tratar de estar de estar ahí presente y de estar un poco atentos a lo que está pasando, a lo a lo que está reflexionando y bueno tratarle de, de dar nuestra nuestra visión o nuestra o reflejar ahí nuestra nuestra inquietud a través de la selección de, de textos o a través de del enfoque de, de los artículos esto por supuesto también a través de, del humor que es una que es un aspecto que también nos parece muy importante. Y una, una cosa que sí diría es que lo que sí vemos, por lo menos a corto plazo, seguir en papel sí. eh, frente a la tendencia de la digitalización de la información. Importante eso. Sí. Sí. Eso es eh, una línea que va a seguir manteniéndose. Sí. Bueno, seguir eso papel. es una cosa que igual tenía que haber comentado desde el principio, pero bueno, nosotros... Eh, Siempre, nuestro mayor énfasis siempre es el, el papel, la distribución en papel y luego tenemos página web y hacemos difusión y tal, pero para nosotros es fundamental porque creo que se establece otra manera de, de acceder, yo creo que la información… Y también otra, incluso otra relación social, ¿no? Porque, bueno, pues eh, haces relación directa con personas, eh, eh, mueves la te, te ves en sitios, hay una hay una visibilidad física, ¿no? Eh, ¿no? Eh, eh, territorial, ¿no? Porque claro, está en un determinado bar, está en un determinado gasteche, entonces, bueno... Te desconectas un poco del ordenador. También. Entonces, bueno, nosotros sí es que nos parece igual es nada es una guerra perdida pero que nos parece que es importante apostar por, por seguir eh, eh, por seguir con el papel y por seguir por, por una reflexión que se base en bueno pues en algo no, no, no inmediato no fugaz, no ade no adelante una pantalla y bueno que, que es otra también otra manera de, de yo creo que del de leer o de, de pensar o de pensar ¿no? sí. Para la gente que quiera eh, pues acceder al Equincho Susena, a comprarlo, en el, ¿dónde lo podemos encontrar? Aparte en la Riddenda, que ahora hablaremos de ello. Pues en, en Bilbao se, se vende, por ejemplo, en DDT, que es, vamos, el el sitio, digamos, primero de, de, de todos donde siempre, siempre dejamos la revista y luego, bueno, se vende en, en, en varias librerías de Bilbao, como, bueno, Luis Michel, anti eh, en Cámara eh, bueno, un poco bueno se puede encontrar lo que Eh, se vende cada vez Bueno, prácticamente nada En sitios tradicionales Como fueron los bares Incluso en revisteros Que ya prácticamente Están desapareciendo Pues ya Es difícil también Que justo aquí en la En Ronda Se vende un revistero Pero vamos Que gracias a que Han surgido proyectos Como Bueno, como puede ser eh, Sirica O librerías Como Luis Michel Y demás Pues eso Pues eso también permite que podamos tener una cierta difusión ¿no? por supuesto además de la, de la, de la ayuda de, de gente de, de otras localidades o gente que a nivel personal te, te escribe para decirte que lo distribuye en su, en su pueblo y demás y bueno como decía al principio pues evidentemente aparte de nuestro esfuerzo personal de llevar a la revista aquí o allá pues también dependemos mucho de, pues de la, del apoyo mutuo de, de gente que bueno pues que valora el esfuerzo a realizado de la importancia de, de ese trabajo para, para incidir políticamente y bueno y, y ofrece ofrece su colaboración desinteresada pues para pues para que la revista llegue a, a más sitios y bueno tenga más más, más influencia y ¿no? Como comentábamos antes, estamos en la riendenda, eh, vuestro material también está expuesto aquí en la riendenda, porque habéis o sea, porque la riendenda, porque quinta sus zonas está en la riendenda. Hombre, porque me parece que es un espacio común, ¿no?, de, donde hay pocos espacios donde hoy en día eh, te puedas contar con, con diferentes eh, colectivos que, bueno, pues que cada uno con su línea, pero bueno, que todos más o menos compartimos pues una idea de, de tratar de, de transformar y de lo que lo que lo que la, la realidad hacia una no sé, hacia, hacia un lado transformador, ¿no? Y bueno, yo creo que espacios como este aparte de de generar una sinergia, ¿no? Porque yo creo que el tema de estar todos juntos también ayuda a que que unos, digamos, se eh, beneficien a los otros, da una visión, yo creo, que más de, no sé, como decirlo, de unidad a, de cara a, a, al exterior, ¿no?, y, bueno, y de, de, bueno de, de movimiento o de, o de algo que, bueno, pues que es, es en constructivo y es en, en plural y en, y en colectivo, ¿no? Y, bueno, a mí me parece un espacio que yo creo que hay que potenciar y hay que, que tratar de defender, ¿no? Bueno, si tenéis algo más que añadir, este es el momento, y si no, pues os damos las gracias por haberlos acercado a este programa en directo desde Rienda, que recordamos que también se cumplen 10 años de la Rienda, y, y bueno, aquí estamos en este programa, aquí en la calle, en la puerta de Rienda, en Ronda Calea 12. nos damos las gracias por haberlos acercado. Eh, un abrazo. A vale, vosotros. A vosotros. Gracias. Seguimos aquí en La ridenda eh, que este año como bien ha dicho antes el compañero Taki cumple 10 años y ahora pues nos toca nos toca entrevistar a un colectivo que también habitó este este espacio de Ronda 12 y que nosotros que DT Banaquetak, que aquí tenemos al compañero Mar, a Rastián arración <risa> al cual le agradecemos un montón que haya venido con, con algunas dificultades pero bueno aquí está y estamos encantados y encantadas de tenerle con aquí en este en este espacio es que es la el libro la kalean que hacemos eh, que hacemos el día de hoy bueno omar desde te van a nos puedes comentar un poco así a grandes rasgos una historia una breve historia de bana quetak bueno Pues muy breve tiene que ser, porque... Brevísima. Hombre, él es un colectivo ya bastante longevo, entonces, bueno, antes han estado los compañeros de quincha Susena, y, y, y, y bueno, pues son gente que más o menos de, de, de la quinta de, de, del colectivo nuestro, o sea, surgidos a finales de los, de los 80, allá por el año 89, en nuestro caso, yo creo que un año antes, en el 88, si no recuerdo mal, y, y bueno, pues que claro, pues del año 89 ha llovido bastante por aquí. Sí últimamente llueve poco pero en todas estas décadas pues ha llovido bastante entonces pues sería un poco largo de contar las diferentes etapas que ha habido en, en el colectivo pero bueno pues no sé básicamente nosotros nos dedicamos a la distribución alternativa de materiales más o menos políticos o contraculturales y alejados un poco de lo que es el, el mercado el mercado normal de, de lo que es cultural no uh -huh. Y, y en esas estamos pues un poco seguimos un poco lo mismo bueno, ya, de, de, supongo que, que no... han cambiado muchas cosas maneras igual de hacer las cosas yo creo que la filosofía no ha cambiado mucho ha podido cambiar igual pues yo que sé pues antes hacíamos las cosas con libretas y, y albaranes de papel y hoy en día pues tienes las cosas más o menos informatizadas sí. aunque ni entonces ni ahora los stocks esas cosas los hemos llevado bien es ese sí. caballo de batalla sí El caballo de, ba de la batalla perdida sí. bueno sí. y Dede de? sí. ¿DDT? ¿dónde, ¿Dónde se encuentra DDT? Para quien no lo sepa, que bueno, habrá quien no lo sepa, claro Pues en abril y cumplimos 10 años Al otro lado del río, porque aquí En este local que estamos ahora Estuvimos, pues no sabría decirte la fecha Desde el 94 hasta 2012 sacar las cuentas, que ahora mismo no sé cuántos años son Es lo que tiene que ser de letras Pero... De, pues desde el 94 Hasta el 2012 eso es 22. 22 Pues mira, 22 años estuvimos aquí Y luego, pues, hace 10 años, eh, pasamos al otro lado del río, estamos en la muelle de Marzana, a, a pie de la ría, uh -huh. rezando para que no tengamos unas inundaciones como las del 83. Y, y bueno, pues eh, ahí estamos, en la en plena zona turística, en y de Terracitas de, En la zona de moda, y de, la DDT sí, está de moda, ¿no? Está de moda, por eso pusimos la pegatina de cachondeo hace un año Con el tema ese de que la DDT está de moda, porque como estábamos ahí en toda la zona Chachihuay, pues Pues bueno, una manera de reírnos un poco de la situación Somos un poco ahí la nota discordante en esa... Sí, sí. en esa calle en es la comidilla la comidilla que entre sí. todo ese... pero bueno debemos vale. de, hay que reconocer que desde que va la gente allá a tomar cafés o cócteles o lo que tomen por allí eh, pues eh, realmente se nota que viene más gente también a la sí, sí, sí, sí, sí. a la DDT Bueno, pues oye, pues una manera también de que la gente gente que igual que no lo de otra manera no lo, no lo, no lo conocería sí. lo descubra, ¿no? Sí, algunos yo creo que sí, así ha sido Muy bien, uh -huh. muy bien, muy bien y bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco del material que, de las novedades que tenéis este año que habéis que hayáis traído eh, pues aquí, al, al, a vuestro espacio dentro de la leyenda Bueno, pues puede parecer que como todos los años tienes varios discos y varios y varios libros, pues como que tienes una planificación como muy organizada y tal, pero el nuestro es bastante caótico. Nada lejos de la o sea, realidad. En, sí, o sea, eh, empiezas el año pensando que vas a sacar no sé qué cosas y ha terminado el año y has editado otras, cualquier otra cosa menos esas que tenías planificadas a principios de año. Por eso digo que es un poco pues bueno, una especie de vorágine de, de propuestas, de cancelaciones, de discusiones, de problemas y de cosas que tienen prisa y otras no tanto, y Y al final pues bueno pues van saliendo las cosas así incluso puede llevar a confusión que algunos números de referencia de nuestras ediciones tanto musicales como, como de libros pues tienen un número de referencia que igual ha salido antes el número 37 antes que el 32 ¿no? <risa> porque le, él ya le dimos su número en su momento cuando empezamos el proyecto, pero hay algunos que se van retrasando y salen años después, eh, con lo cual por eso algunos sí. se vuelven locos también, pero este libro no salió antes y tal, y digo, pues sí, sí que salió antes aunque tenga un número posterior <risa> Vamos, es el encanto del caos ¿no? Eso es, sí, eh, una especie de caos ordenado que tenemos eso es, eso es. y que nos caracteriza eh, por otro Bueno, lado. hombre, sí. está claro que al final hay bastante movimiento, ¿no? Porque propuestas un montón de ellas llegan, ¿no? Tanto eh, música pues como... Pues sí, un eh, momento en el que pensábamos como... que había como cierta crisis, pero fue un espejismo realmente nunca me han faltado nunca han faltado cosas, a veces pues no había algún parón uh -huh. pero pero bueno, yo creo que en general siempre tenemos cosas entre manos y, y tal, o que pasa que por eso mismo yo sé que una de las preguntas que me vais a hacer va a ser la de que vais a sacar de aquí a tal, y por eso yo siempre me muerdo bastante la lengua de decir que tenemos entre manos, porque luego pasan estas cosas bueno, que te acabo de decir, pues, que hay no, cosas que se cancelan, pues, o puedes que... Puedes hacer uno, uno, uno, unos trazos de lo que pueda venir. Eh, el futuro no se sabe, ¿no? Hombre, pues podemos decir que el gran bestseller que hemos tenido durante este último año ha sido el libro Escalantes y que su autora María Francisca pues ya está pensando en una en un nuevo proyecto vinculado también a ese deporte que se el deporte de, de la escalada y también desde nuevamente desde un punto de vista vamos a decir que feminista o, o de vamos a decir que de, de condición sexual alternativa es decir ella en su momento pues hizo este libro basado desde el punto de vista de la mujer en un trabajo coral en el cual pues bueno ella coordina un poco las experiencias de un montón de De mujeres pues que han actuado vamos que han participado de este deporte ¿no? y un poco las experiencias que han vivido entre ellas o cuando han ido encordadas en con nombres o cuando han ido en pareja o cuando han ido en, con chicos y chicas a la vez y bueno pues que se dan un montón de, de circunstancias ¿no? algunas positivas otras no tanto y, y bueno pues este libro pues se nota que aquí en euskal herría pues hay bastante afición también por la montaña y tal y ha tenido bastante éxito ha sido yo creo que el El libro un poco estrella que hemos tenido este pasado año 2022 y bueno pues María Francisca hasta tiene entre manos un nuevo proyecto también basado en el deporte aunque ahora le da un poquillo una vuelta de tuerca al, al punto de vista. Pero bueno, ya iremos adelantando más información. Muy según bien, se vamos adelantando. <risa> bueno, y este año 2023, ¿qué, qué novedades eh, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues hemos tenido, hemos reeditado algunas cosas que teníamos por ahí agotadas, por ejemplo, eh, Alfredo Velasco, que es un autor del que vamos a hablar ahora a continuación también, porque también hemos sacado un libro recientemente, pues Alfredo Velasco, por ejemplo, pues eh, editó hace algunos años con nosotros y junto con Sara Antifascista también, un pequeño informe sobre las milicias antifascistas vascas que participaron en la, en la guerra civil no y que bueno pues que eran vascos que les pidió la guerra en otras latitudes no madrid en barcelona y que bueno pues que querían organizarse pero como vascos también en esos sitios entonces formaron las milicias antifascistas vascas que eran como una especie de cuerpo ¿no? de, de, de vascos pero ubicados en, en ciudades fuera de eukalría sí, sí. y Y bueno, pues ese libro ha sido reeditado porque se había agotado y tal, pero luego también ha sido reeditado en otros idiomas, últimamente ha salido en francés y en catalán, entonces digamos que ya llevamos cuatro ediciones, en euskera, castellano, francés y catalán, y es posible que en el futuro lo veamos también en inglés no sé si en algún idioma más, pero bueno, yo creo que la, sin alemán, duda, igual. alemán o chino, no sé, pero bueno, de momento es la, la, el libro así como que más idiomas está se está sacando ahora mismo ah, de los ah, que ah, hemos sacado pues nosotros ya como el Quijote va a ser al final <ríe> y bueno, pues Alfredo Velasco, que le Podemos decir que es una persona muy autética enciclopedia y que, que vamos a decir que es un historiador no sé si sí si, si titulado ¿no? pero desde luego tiene bastante de historiador y que es una, una persona o bueno, rata de biblioteca que que En fin que se lee millones de libros y, y que tiene almacena todo en su cerebro otros somos de los que leemos los libros ¿no? y te quiero que se te quedan muy poquitas cosas pues este vamos a tiene una capacidad de, de, de, de almacenar información en su cabeza que bueno, nos propuso hace años esta es una de esas cosas que la anunciamos en su día se ha ido retrasando y ha salido como 5 o 6 años después que es este libro que por fin ha visto la luz que es contra los dominadores de este mundo tenebroso bajo ese así oscuro título no bajo los dominadores de este mundo tenebroso lo que encontramos es La historia la doctrina de historia de los movimientos y de los autores anarcocristianoos la es un libro que era voluminoso muy voluminoso, vuelvo a decir que él es una persona que da todo tipo de detalles si alguien ha leído alguna obra suya también hizo un par de libros sobre la historia del anarquismo vasco el, libro negro vasco, el hilo negro vasco y la gesta traicionada, que son las dos partes de esa historia y esos libros pues ya os daréis cuenta pues que eran bastante densos, es una lectura que tampoco es para, vamos a decir que de lectura ligera, es para gente a la que le guste leer y a la que le guste tener información, a la que le guste documentarse, pues Son libros muy cargados de datos y que, que se hacen un poco duros de leer y bueno pues para, para que os hagáis una idea pues eh, todo este estilo de escritura la llevado ahora pues a esta nueva trabajo esta nueva obra que es la, la que nos habla pues de, de esos movimientos que basados en el cristianismo no pues tenían una raíz libertaria en desde el punto de vista ese del igualitarismo no uh -huh. pues que en, en sus diversas iniciativas pues despplegaban no un poco alejado de, de la iglesia un poco más jerárquica y alejado del catolicismo, ¿no? O más... Sí, o reivindicando igual un catolicismo pero alejado de la jerarquía o tal, ¿no? Bueno, que es un poco lo que siempre digo, los cristianos en general, no, pues son siempre gente que viene no, no tienen en principio intención de la escisión, ¿no? Pero al final los los mandan al carajo, o los o los persiguen o los o exterminan. Los Eso es, ¿eh? ¿eh? los exterminan directamente básicamente porque se considera que es una herejía el poner en cuestión el que haya clases dominantes, ¿no? Porque las jerarquías por pues, siempre han estado de lado del Poderoso y, y bueno pues la historia a la historia nos remitimos entonces bueno pues eh, era un libro que nos dio bastante miedo al principio por varias cuestiones por por su volumen primero pues claro el libro dices madre mía vamos ¿dónde vamos con el instinto telefónico? entonces le estuvimos eh, animando al hombre a que lo adelgazara un poco y lo cual llevó su tiempo y sí que le hemos conseguido quitar unas tantas hojas, hemos quitado un poco más un poco más tema basado un poco en la, en la teoría, en la doctrina cristiana, porque había bastantes bastantes trozos del libro que hacía bastante alusión a la, al rollo más teórico de lo que es el misticismo católico y tal, y le intentamos le intentamos quitar el, ese misticismo y irnos un poco a lo concreto, a lo que ha sido la historia, qué movimientos enumerarlos, y bueno, hay aquí una pila de movimientos que algunos habréis oído hablar, tipo los anabaptistas y cosas así, pero otros seguramente no habréis oído hablar en, en vuestra vida y que, que, bueno, pues que están aquí todos son docenas y docenas de movimientos pues que van desde las primeras comunidades cristianas hasta los anabaptistas de la Alemania campesina de la Edad Media hasta, yo que sé, pues cosas más recientes del siglo 19 y 20 pues de esas, eh, los comunalistas estadounidenses no de esas comunidades así tipo los mormones y similares ¿no? pues que viven en, en sitios así un poquito vamos a decir un poco apartados en Estados Unidos y donde llevan una vida así bastante austera y comunitaria e igualitaria Y bueno, pues eso es un poco lo que nos ofrece este libro, que para que le interesa el tema así un poco religioso y siempre hemos oído, ¿no? Que en el anarquismo siempre había como esa rama un poco ambigua del, del anarco-cristianismo, Tolstoy y toda esta gente, ¿no? León Tolstoy y tal, que siempre levantaban algunas ampollas en algunos sectores que decían, el anarquismo ateo. Y tal. Bueno, pues aquí podemos ver que puede haber cierta, cierta cercanía entre ya, ya, ya. entre los ateos y los cristianos en ese punto que es el igualitarismo y y que, que en este, en este libro pues bueno, aparece bien bien definido, bueno, yo diría que muy bien definido. Es extremadamente definido. Muy bien. Pues nada, por 15 euros tenéis todo este compendio sobre el neocristianismo y que nos daba miedo también por ese componente cristiano también que tenía, porque claro, nuestro colectivo pues de cristiano más bien cero y, y claro, pues nos daba un poquito al principio no nos estaremos metiendo en temas un poco místicos y tal y difíciles y un poco y tal pero bueno, al final a base de darle vueltas pues llegamos a la conclusión de que bueno que, que de esto además se ha escrito muy poco y que está bien ver estos puntos de vista que seguro que en algo nos enriquecen también Pues muy bien, pues muy bien Pasamos entonces de, de tema y vamos a la revisión de Ascatas una con tu seriedad Bueno, esta es otra reedición que hemos hecho ¿Eh? Esto salió justo también en la erridenda del año pasado, creo recordar que llegó Sí, hablamos de ello Sí, pues eso, y seguramente los compañeros de Pants que coeditan, coeditan con nosotros pues habrán hablado largo y tendido así que yo no me voy a... <risa> ...a meter mucho más en este libro... ...pero bueno... ...Slington Cawesi Johnson... ...se nos pulió rápidamente... esta, esta edición, ...la edición... en la ...prácticamente las navidades pasadas... ...lo hemos reeditado... ...pero nos salió con un error tremendo... ...de maquetación... Eh, ...por nuestra culpa... ...por un despiste... ...con el que nos inutilizó toda una tirada... ...con lo cual hicimos la picia del año... ...y, y bueno pues hemos tenido que volverlo a reeditar... ...ahora sí ya bien, ya con más cuidado... Y bueno, pues as, te lo tenemos aquí de nuevo Ascatasuna con tu sirioda Yo recuerdo en la Durango Coa Soca Alternativa Ahí estaba, había copias de ese Que estaba mal editado sí. bueno, Como mínimo sirvió como una acción de difusión Porque se aparecían colgados en las paredes sí. y se, Entonces bueno, pues bueno siempre se puede aprovechar Fue una especie de acto de propaganda Así un poco radical Del libro En vistas de, no, pues que era un libro inútil Porque estaba maquetado de cualquier manera Menos bien, se habían saltado las cosas Y no se habíamos dado cuenta era un poco ¿no? imposible de leer a no ser que, que quieras volverte un poco sí, sí. majareto Pega, pegado por las paredes y entonces se, eso es, y... se pegaba en el libro y tal por las paredes entre es una manera de hacer la propaganda del libro va pa, para que llamara la atención sí, muy bien, muy por las por las paredes de Durango <risa> bueno sí. muy bien entonces eh, otra otro hmm. digamos eh, superventas este año ha sido también la furia del cobarde ¿no? y eso es lo que está haciendo ahora mismo la furia del cobarde es un libro de un preso político vasco Y, y bueno pues eh, sin más, pues que nos llegó así a través del escritor libertario Asselu Zarraga Y nos dijo, mirad este este cacharro que yo creo que os va a aparecer que va a ser una cosa interesante. Es un libro muy interesante. Yo creo que de lo más majo así que se ha editado últimamente de temática carcelaria. Eh, desde, bueno, pues desde, yo que sé, pues desde el libro de Huye, Hombre, Huye o alguna cosa así. Y, y bueno, pues es un libro, vamos a decir, que bastante crudo y a la vez podríamos pensar que, bueno, debido a esa crudeza, pues que es un libro que a lo mejor cuesta de leer y esto lo contrario, es un libro que te lo lees de una sentada porque te, te engancha. Es decir, es, no sé cuál es la sensación a la de leer el libro. Por un lado te queda mal cuerpo y por otro lado es bastante gozoso de leer. Es un poco difícil de Un poco como sí, es un libro un poco que te crea como cierto masoquismo el leerlo porque digo que es muy crudo en algunas cosas yo diría que es bastante cruel eh, el autor yo creo que se desnuda mucho o, o ese personaje que al que él pone voz ¿no? Eh, pues se desnuda totalmente. Y, y en ese sentido pues en algunos momentos puede resultar un libro un poco pues eso, sobre todo si lo leen familiares o tal, ¿no? Que nos consta que lo van a leer porque ha habido muchos familiares que han venido a comprarnos lo, el libro. se lo ha llevado, lo ha llevado por docenas. <ríe> y, y en ¿eh? algún momento yo creo que habrán puesto alguna cara si un poco leyéndolo un poco, ¿no? y, y tal, pues demasiado sincero el libro igual pero eh, por otro lado pues bueno ese es lo bueno del libro que es muy directo que lo gozas a cada a cada a esto que, te, que es absolutamente real como lo expresa sincero Y, y bueno, pues no sé qué deciros, o sea, no sé, que, lo, que, le, que le echéis un vistazo, porque sería un poco así, yo que me pongo, igual estoy hablando un poco subjetivamente, igual luego otros lo leen y dicen todo lo contrario, que bueno, yo es la sensación que tengo. Yo debo decir que nos ofrecieron el, en su momento el, el libro, ya digo, de la mano de Asiluz Arraga Es una persona que también pasó por la cárcel, también para su desgracia Afortunadamente no durante mucho demasiado tiempo Y, y bueno, nos, nos lo trajo en plan, tenéis que beber esto porque este libro es la leche Y bueno, pues lo cogimos así un poco, bueno, pues vale, vamos a echar un vistazo Pero nos quedamos enganchadísimos, o sea, nos quedamos fue leerlo de una sentada Y, y nos enganchó desde la primera página y, y es un libro, bueno, pues eso Un poco doloroso por un lado, pero por otro lado ¿Necesario? No sé si necesario Yo creo que ha sido igual, sobre, sobre todo necesario Para, para el autor porque yo creo que ha, te, tenía ganas de soltar todo lo que ha soltado ahí y sin sin sin paños sin paños calientes ¿me explico? Uh -huh. por eso digo que en algún momento puede ser incluso un poco doloroso para familia o amigos compañeros de cárcel y tal el que diga las cosas tan directamente de las situaciones que ha vivido él ¿no? Eh, pero bueno sin más echarle echarle un vistazo ¿eh? yo creo vale. que merece la pena vale. si sois gente a la que le interesa la temática carcelaria vale. eh, buf Bueno. En fin, es un libro heavy Ya, ya. bueno y además que con los libros también ahí se acompaña manualidades que hace el propio autor en la cárcel no sé si nos quedan ya porque bueno, tajo un no montón queda... tío tajo un montón de manualidades pero un montón de cosas súper bonitas sí que se ha currado ahí en el, en el talego y, y, y sí estábamos en, estuvimos repartiendo en Durango y por aquí también alguna de pues pues oh, cosas que se ha currado allí entonces te comprabas el libro y te llevabas sí, el sí. souvenir carcelario eso es <ríe> bueno muy bien pues vale, pasamos yo creo que ya del tema del de, tema de papel pasamos a música música pues vamos a ver ahora me más pillado así de repente está yo aquí todo metido en el tema textos y vale. eh, a, vale. a, <risas> a ver que hemos sacado últimamente madre mí que me refresca un poco la memoria vamos a ver bueno este año ha sido del año pues de, de mármol y de gelchales y de uger Yo creo, es el año así de esos LPs que han tenido yo creo que bastante buena acogida para los humildes que somos y que muchas veces pues sacamos las cosas y cuestan años en salir las ediciones, pues en este caso yo creo que cosas como UGER o como GELCHALES, como, sí. Hemos sacado Gurs, un 7 pulgadas, efectivamente. Este ha sido ya así de reciente, entonces te quiero decir que estamos en ello ahora. Gurs también, bueno, pues mira, igual comparte gente de, de alguna de esas bandas que he nombrado, como Gelchales, como, como, como de Mármol también, de Han y de bueno de algunos grupos. Yo creo que es una la típica banda compuesta por... Por miembros de bandas de ADDT, vamos. O sea, que se han juntado diferentes bandas. Una no no, no es la primera, eh, BDC. Una gran familia. No la primera vez ni será la última. Pero, bueno, pues eso. Una All Stars DDT <risa> band o, o, o música, sí. Y, y, y, bueno, pues GURS hacen un postpunk pero bastante vitamínico. O sea, por últimamente hay que decir que tenemos post-punk para, para parar un tren es un poco la, la moda que está ahora mismo en, en Bilbo la mayoría de bandas de punk, o buena o un porcentaje muy alto, le dan al post-punk sí, sí, eh, hace 10 una... años era el cruz y al Neocruz y esas cosas, pues bueno, ahora le dan al, al post-punk y, y bueno, pues Gurs está metido en esa, esa historia, pero mientras otras bandas de DT como por ejemplo Mármol, pues son un poquito más melódicos un poquito más yo que sé pues de la onda un poco los Smiths y, o Joy Division y cosas así pues estos son un poquito más cañeros no sé como los Parálisis Permanente más guitarreros o más oscuros o más eh. oscuros sí, son más cañeros pueden recordar un poco a los Arrochac no sé si conocéis a los guipuzcoanos un poco de esa onda muy vale. bien y más cositas que hemos sacado este año bueno mmm, tenemos a IOTS que sacamos ya también hace unos meses y Bueno, hace unos meses No, hace un año También salió Ayotz Ahora que me acuerdo Montaña Que son post-punk de, de, de Sevilla De Sevilla Y que también Pues en la onda de mármol Estas bandas Y, bueno los queales que hemos nombrado antes que hacen más hardcore así un poco metalero y brutote y tal. rollo nórdico ahí. sí bastante también eso y a la vez rockero eso es nórdico no ese estilo de las bandas tipo bulecifer y turbo negro. turbo negro eso ¿no? que son un poquito más <risa> muy bien, muy bien. hardcore pero pero bandazo, rockerito, rockerito rockerito y luego por pues, que son como más melódicos y no sé muy bien a quién se pueden parecer Uger, pues igual a, ¿cómo se llaman estos chavales de Bayona? Willis Drummond sí. ¿En Dendaya, ¿O de Bayona? No me acuerdo dónde son. Eso bueno, lo dicen. De, de, de Lapurdi. Bueno, pues a los a los Willis Drummond. Tienen cierto toca Willis Drummond. Un, bueno, un poquito, un poquito a Curalla. Sí, bueno, es un poco el estilo de, de Uber, ¿no? Vienen también un poco así como del post-hardcore más cañero. Y bueno, pues han hecho bastante melódicos, bastante rockeros. Y bueno, es un grupo que, que yo qué sé, es pues que también ha que está teniendo pegada en Bilbo, por lo menos vamos y nosotros las copias nos han volado también este año Bueno, eh, ahora vamos igual con un adelanto de lo que va a ser algo muy especial eh, Musicalmente dices, hombre, lo sí. más especial que tenemos me imagino que es a lo que te refieres sí. que es eh, bueno, el, el, el MN Touraine, eso es que sale es el recopilatorio de bandas de Bilbo que está, está solo de Bilbo, cerca, cerca Bilbo capital, capital del mundo Y, y sí, pues va a ser un recopilatorio de grupos Algunos de estos que hemos nombrado Aparecen ahí, porque son de Bilbao, obviamente eh, Y luego, pues algunos más Pues algunos de ellos incluso son bastante nobeles Y están empezando ahora ¿no? Tipo Aráquil o eh, Bilinx y bandas así que están ahora mismo Jotas ya tiene alguna cosilla ya más editada ¿no? por lo que sea como Torastola uh -huh. 1991 ya son grupos que tienen ya un par de disquitos por ahí dando vueltas ¿no? bueno telaraña, Difuntos telaraña sí. la bueno a ver hay un vamos, un compendio de, de, Taurai, de bandas Emine Tauray no es lo que hay ahora sí hemos eh, querido poner también como DDT Bilduma número 5 pues un poco para darle un poco continuidad a esa longeva historia que tiene TTT y bueno, pues creo que era nuestro quinto recopilatorio llamado de Tébil Luma. Entonces le quisimos pues hacer ese primero en vinilo, obviamente encima va a ser, ya digo, con un vinilo con un una presentación un maja formito, ¿no? una presentación maja hemos tenido la casa por la ventana nos hemos arruinado eh, este año con ese D... estudio se ha invertido también? sí, porque ¿no? si bastante... o sea, sí, DDT ha grabado ha puesto digamos pues el sí, hemos hecho la producción también no solo la, lo que es la edición sino también la producción del el, la ha pagado DDT un poco pues bueno fue un poco reflexión también como colectivo ¿no? ¿para qué estamos aquí? ¿para qué vinimos al mundo hace tropecientos años? pues para apoyar la escena un poco alternativa, local y tal ¿no? entonces ¿para qué ¿para qué queremos el dinero pues para gastárnoslas en estas cosas <risa> <risa> y será, pues será por dinero Chá, por dinero así que bueno pues eh, pues eso hemos dilapiado los ahorros en esto y lo queremos sacar a todo lujo y nos ha salido un pastizal bastante gordo vamos que no podemos hacer de estas despedidas de soltero muy a menudo porque Nos vamos al garete Pues nada, nada Ahí Que vamos. la gente eh, tenga paciencia Que todo llegará sí, sí. Y en breve Sí, va a ser un poco Yo creo hablaremos también Una serie de conciertos Ya hemos hecho unos, una serie de conciertos Para financiarnos Unos conciertos Para financiar esta edición Como salió un pastizal Y no nos llegaba Pues eh, hicimos una serie de festis Así para recodar dinero Que nos salieron muy bien Con lo cual La hostia va a estar más amortiguada Y, y ahora pues hemos pensado Para a ver si acabamos de amortiguar la del todo, pues cuando se haga la presentación del disco, también organizar unos bolos presentación, y bueno, pues de paso ya vender unos cuantos disquitos, ¿no? Sí, sí. Y así ya, pues bueno, intentar capitalizarnos un poco de nuevo después de haber vaciado la hucha con, con este lujo asiático que va a ser el pero venga de Mane Thorain Eso esperamos, que le guste a la bueno. gente y que Pues nada, lo esperamos con impaciencia ya uh -huh. Vale eh, Tenemos una presentación que va a ser en breve, ¿no? vamos a hacer una presentación sí, así como actos así que bueno hoy mismo tenemos una presentación por cierto de un fanzine cultural hispano-francés vamos a llamarlo así porque es de gente del Estado Español que vive en Francia y bueno es un fanzine bilingüe ahora mismo no me acuerdo el nombre porque es en francés además pero bueno es una especie de de de, de la producción. Producción, la producción, la producción la producción la producción que no sé sí menos mal que tenemos público aquí no, no pronunciamos bien sí. francés pero Sí. Bueno, pues esta gente eso que ha venido a presentar y es vamos a decir que es, vamos a llamarlo cultural, pero la verdad es que ellos son bastante antiarte, vamos, que les llamas artistas y te rompen las piernas así que, que no, lo, no lo trataremos como un fan de, vamos a llamarlo cultural, muy artístico no aunque bueno, si le eches un vistazo pues tiene, vamos a llamarlo contracultural Bien, vale, ¿Eh? contracultural sí. y, y bueno, pues les tenemos ahora mismo ahí en nuestro local presentando esa publicación y tenemos un libro que van a presentarnos dentro de una semana el próximo miércoles 4 de enero pues viene bueno una persona que ya estuvo aquí haciendo una presentación hace tiempo sobre lo que era la escena punk en Colombia y que es Minerva Campeón originaria de aquí de Guecho pero que lleva muchos años en Bogotá en Colombia y, y bueno, pues está muy metida en el punk y además está baja la universidad y tal, entonces bueno, pues digamos que ha hecho tesis y estudios sobre el punk de allí y que aunque pueda parecer así una cosa como bueno, aquí también se ha hecho alguna tesis sobre el punk, por cierto, más de una si no tengo si no estoy mal informado. Pero bueno, allí digamos que tiene un componente distinto al que puede tener en Europa el punk, que es una cosa un poco que no, no está tan mal vista igual por por la sociedad, por, por de, cosas que sería hora de largo de contar pero bueno por una serie de circunstancias el punk allí pues es una cosa como que tiene como cierto respeto social incluso de gente que musicalmente lo puede odiar a muerte ¿no? Yeah. Eh, y, y bueno pues me eh, pues ha, ha escrito una obra junto con otra autora Minerva, que se llama Música Urbana y Juventud y Resistencia, que es un viaje por algunos sonidos underground de América Latina, no solo de punk, también de otros sonidos, pero bueno, un poco de lo que sería la música alternativa, underground, subterránea, por por ahí, por el, por el sur de América y que nos cuentan aquí en este en este libro que nos van a presentar bueno, van a presentar el día 4 el miércoles el 4 de enero, de enero vale. a las 7 de la tarde vale. pues en nuestro local que como hemos dicho antes está en el muelle marzana pues número 5 aprovechamos la ocasión para, para invitar a la gente a pasarse por la charla vale omar eh, ya para terminar eh, andos así una una breve tan, tan breve como lo de hasta ahora o sea otra media hora entonces <risa> media Venga. hora bueno vamos a ver o sea la, la Rivenda la, la, la feria la soca autogestionada de Durango uh -huh. etcétera todos estos espacios que permiten que permiten sacar digamos a la calle Eh, y que sea accesible todo este material que se edita no solo por DDT sino por mucha otra gente uh -huh. ¿qué nos puedes decir? o sea eso es algo ¿qué, qué puedo necesario? decir? estamos en nuestra salsa eso, para... es. <risa> es necesario claro eh, ten en cuenta que nosotros por ejemplo hace algún tiempo escribimos hay un artículo largo para una publicación catalana acerca de la historia de la DDT que nos hicieron ahí en plan monográfico a ver, venga 300 páginas para que nos contéis vuestra historia y tal y ahí estuvimos soltando todas ahí estas locuras en, y, y parte del, de la historia que contábamos sobre todo de los primeros tiempos pues era pues que se intentó hacer aquí en la plaza de Unamú ¿no? pues una soca eh, todos los domingos eh, imitando un poco a, a la de Triso de Molina de Madrid no de colectivos que luego en el Gasteche todo o se hacía ADT tenía digamos el protagonismo los domingos a la tarde en el Gasteche de Bilbo de la, de la calle de Banco de España porque famoso y mítico Gasteche de Bilbao ¿no? pues que en aquella época pues había pues el domingo era como el día muerto o la semana el día tonto y entonces pues dijeron pues no hacemos un, una soca y entonces DDT pues en aquella época estuvo allí fue prácticamente sus primeros años pues estuvo allí organizando aquella feria ¿no? que de los domingos que parecía una tontería pero al final pues era una cosa que se vendía muchísimo material se convirtió ya como un sitio donde acudía la gente ¿no? un referente un referente eso es entonces quiero decir que ha habido varios intentos de hacer ese tipo de cosas luego el ¿cómo se llama? el Bilbo ¿no? que se hizo sí, es, que los, se hizo o sea, los tinglados eso El Bilbo Gune el eh, Se ha intentado hacer también eh, Bueno, se intenta no, se está haciendo ahora mismo También en Bilbi una pequeña soca ¿Eh? eh, Mensual también ¿no? Los 20 de, de su Tercer domingo de cada mes, más o menos eh, O sea, quiero decir que esas Han sido siempre un poco las apuestas en las que hemos estado Nosotros, o las las Asocas alternativas de, de Durango eh, Ahora le llamamos a soca autogestionada porque, bueno, han cambiado Algunas cosillas, pero bueno Que pues bueno. un poco también, un poco Casi, casi se puede decir que es no un poco lo, la continuidad de la anterior o, o, o que intenta mantener cierto espíritu de... Y con, y con bastante éxito, además. Sí, pues entonces quiero decir que siempre se ha intentado, pues eso, ¿no? Que esos materiales que están ahí un poquito, eh, pues eso, un poquillo en, la, en el mundillo un poco más del gueto político, de la del rollo underground, intentarlo sacar, ¿no? Porque yo creo que el, la gente, o sea, la cosa alternativa, la cosa underground, yo creo que no hay que por lo menos un poco ha sido la filosofía de ti también, ¿eh? no hay que tenerla escondida ni hay que quedarse, vamos a decir, que placenteramente metido en tu zona de confort, sino que hay que salir un poco a la calle y que hay que tener vocación de masas, que hostias, o sea, nada de sí, sí. nada de ser la minoría eterna y no sé qué, no, no, hay que intentar llegar a, a todo Dios. Y entonces una manera de salir pues es eso, no que en sitios así, en Durango, en no sé dónde, en, aquí en el casco viejo de Bilbao, en zonas céntricas, en zonas donde se te ven, o aquí, puestos aquí en mi, está la calle ahora misma que en el casco viejo con este esta Jaime y esta radio a esta radio libre aquí en mitad de la calle, pues que visualizarnos y que estamos aquí y que hay otro mundo que no es tan grande como quisiéramos, pero es, no es tan no es tan pequeño como algunos quisieran y que y que bueno, pues que aquí estamos y que, que hay cosas súper superinteresantes. Que hay que dar la cara y sin ningún complejo, salir a, adelante y salir a, con luces y enfoque y a todo el mundo y, además, y no cortarnos, no solo dedicarnos a nuestro público sino Muy también en ir a por el que no te conoce de nada eso es hay que ir a, a por ellos eso es venga Omar pues muchísimas gracias la verdad que estamos súper agradecidos nada y agradecidas de que hayas lo, lo, estado igualmente. aquí igualmente ¿Eh? ha sido todo un placer tío pues vale. nada un abrazo a todo el mundo venga gracias Bueno, eta orain arte, eh, eh, on, hemen amaitutzat emango dugu gaurko irratxa jochoau, eh, detaia apur batzuk. Bat, ezin eh, izan diego egin Lubakia jendako lagunei elkarrizketa, porque bueno, estigu denborarik eman, baya bueno, eh, hemen geratzen direnen entzako, egingo dugu orain txe aste honetako Lubakikuña, así que bueno, espetakulo hori ikusine duzu enak, hemen geratu zaitezze hori lehenengoko oarra. Migarrena hau grabatu egin dugu da ja emitituko dugu berriro, pues está aquí da Torrendome. honetan edo aurrerago, pues ikusiko dugu noiz emitituko dugun. Eskerrik asko beroa ahundi bat hementik pasatu direnei eta pasatu, arre, o sea, etorri harren pasatu ezin direnei bereseke. Eskerrik asko ahundi bat eta txalo beroa ere bai, efectivamente. Oso ondo, sus sekretaja oia. Bai, beroa beroa eskerrikaskoa eta txaloa ahundia. Eee... Eh, bueno, programazioak jarraituko du osoa egon bederatzi eta e, austura metabolikoa egongo delako urteko errepasoarekin eta seguro super divertido egongo delako eta, bueno, agur bat, hemendik eta badoasen entzako <laughs> eta, bueno, baya, hori, esandakoa dakoa eskerrik asko eta urrengo saio larte, agur <hazurra>